Hola, buen día, Pablo y Juan Pablo. ¿Cómo están? Buen、un、día, ¿qué tal? Es un p l a c e estar con ustedes. Bueno, Verónica,、eh, han firmado unos、eh, acuerdos, o un acuerdo,、eh, un convenio,、eh, con la Universidad Nacional de La Pampa.、Eh, a ver, contanos de qué se trata esto. Sí, mira, avanzamos,、eh, en, digamos, en este camino que empezamos a recorrer ya hace unos meses, en, en la firma de algunos acuerdos y algunos convenios Marco. s Instituciones que para nosotros son soporte para la agencia y en la que nos apoyamos continuamente porque como parte del sistema científico tecnológico, la Universidad Nacional de la Pampa, el CONICET, el INTA, el INTI, digamos, son como organizaciones que acompañan la agencia en, en su trayectoria y que, y que, bueno, empiezan como A, a pensarse acciones conjuntas. Entonces, en este caso, esta semana avanzamos con un convenio marco de colaboración con la Universidad Nacional de La Pampa,、eh, a través del cual se pautan como algunas tareas、eh, complementarias que podemos hacer entre la agencia y la universidad, con todas sus facultades. Eh, un camino que, que digamos, es, es、eh, interesante de, de hacer juntos porque a partir de esto empiezan a, a pensarse otras acciones más específicas con las distintas facultades.、Uh -huh. eh, entonces, este convenio marco nos da la posibilidad de, de trabajar en forma conjunta, complementaria, de pensar acciones de cooperación, complementación, así que avanzando en ese convenio, pero además avanzando en el convenio、eh, de p a s a n t í a s porque para nosotros también es importante el, la incorporación de, de estudiantes avanzados de las distintas facultades. Que pudieran ser parte de la agencia y complementar su, su formación. Así que avanzamos en esas dos acciones con la universidad esta, esta semana. ¿sí? Eh, la, eh, ¿Esto de las pasantías es para hacer la pasantía dentro de la agencia o、eh, destinada a alguna empresa、eh, de la provincia? Mirá, ¿Cómo es? Te cuento, buenísima tu pregunta. Te cuento, nosotros, la, la agencia administra el p o l o científico tecnológico y、sí. se emplaza acá en General Pico. Entonces, la, la posibilidad de hacer pasantías no solamente en la agencia, como parte de, de, de la agencia, sino también como parte del polo científico-tecnológico, que hoy, casualmente, se acaba de cerrar la convocatoria de empresas para el centro de incubación del polo y que van a, a empezar a, a, a, ahora están en etapa de evaluación con los jurados correspondientes, y van a ingresar, las ideas, proyectos nuevas o las empresas incubadas van a ingresar, Eh, fin de octubre acá al polo científico tecnológico entonces la idea de las pasantías y de estudiantes avanzados d e distintas facultades es que puedan ser parte de ambas cosas puedan ser parte de la agencia pero también puedan ser parte del polo o de alguna empresa incubada que sea parte、eh, a partir de octubre esté acá en el polo así que la idea es abrir como un menú de posibilidades para, para estudiantes de diferentes carreras ya vamos a ir avanzando digamos con cada facultad En función de los convenios específicos que, que tenemos que ir firmando, como para darle también estos acuerdos de pasantía a los estudiantes. Pero sí, como vos decís, pueden ser parte del polo, de la agencia o de alguna empresa que sea parte del polo ahora a partir de octubre.、Claro. ¿Y, ¿Y está claro, Verónica, bajo qué condiciones? La, la ley de pasantía es,、eh, es ley nacional, con lo cual las condiciones ya están, ya están impuestas en la ley. Eh, lo que, lo que, la ley lo que, lo que permite es un marco de carga horaria y, y una adecuación al convenio colectivo que, tengan, que tenga el lugar donde se hace la pasantía. Digamos, eso es legalmente así, no, no, no, no, hay, digamos, no, hay, no hay mucho、eh, nuevo ahí, de hecho es un sistema que está sumamente aceptado y sumamente trabajado y que de hecho muchas empresas hoy tienen pasantes de la Universidad Nacional de la Pampa porque la verdad que no solamente es un trayecto complementario para el, para el estudiante、sí. en, en términos de, de práctica profesional, ¿no? eh, uh -huh. sino que también es una, es una instancia de, de aproximación al trabajo que le permite al estudiante y a la empresa Eh, contar con recursos humanos. Así que、claro. la verdad que eso no. Digamos, las condiciones ya están impuestas ya, en la ley. Ya están en digamos, la ley. No. Nos regimos. c Bien.、Claro. ¿Y, y, y la cantidad de estudiantes que podrían estar involucrados o involucradas,、eh, ¿se sabe? ¿O no hay un cupo? Sí, como no, la, la ver, no, porque la verdad que todavía no tenemos. O sea, nosotros por bases y condiciones abrimos una convocatoria de empresas,、eh, de ideas nuevas y de empresas en marcha. Eh, hoy la agencia está en sus primeros pasos, con lo cual tampoco podemos, yo no te podía asegurar que podemos tener a fin de año, no sé, 10 estudiantes, 12 estudiantes, 13 estudiantes, no podría decírtelo porque también un poco depende del flujo de actividades de la agencia, del camino que empieza a, ir a recorrer, pero es, te digo, es uno de los primeros convenios que firmamos porque nos interesa, digamos, ser parte de esto, porque nos interesa a los estudiantes avanzados. Eh, empezar como a armar esto de atar cosas ¿no? y, de, y de pensar el ecosistema de estudiantes por un lado, investigadores por el otro,、eh, empresarios por el otro. Entonces e m p i e z a como a armar a, ahí una, un círculo virtuoso que, que, que la verdad que tiene que, que generar cosas buenas, ¿no? en, en, tanto para la agencia como para el polo. Pero el, la verdad que te, si me arriesgaría a decirte un número, estaría pecando porque no, no te podría decir.、Eh, no, te, te cuento una primicia. a q u e r e s Eh, nosotros a partir de este convenio marco con la ULPAN mañana estaríamos firmando un convenio específico con la Facultad de Ingeniería para el lanzamiento de unos trayectos de formación profesional de base tecnológica. O sea que nosotros mañana estamos lanzando ya un trayecto de cinco cursos para, este, para lo que queda de este año. y de dos cuatrimestres、eh, de la, para el año que viene, o sea, una serie de 10 cursos para el año que viene, conjuntamente con la Facultad de Ingeniería, para formar recursos humanos para nuestras empresas de base tecnológica.、Sí. O sea que, digo, estos convenios marcos también nos abren las puertas a la agencia y al p o l o para pensar acciones conjuntas con la Facultad. Claro.、Eh, Verónica, mencionaste el polo eh, tecnológico eh, y que、sí. se había abierto la convocatoria para integrar.、Eh, sí. ¿cuántas, para una de las naves. Para una、polo. de las naves, bien.、Eh, ¿Cuántas empresas se interesaron? ¿Hubo interés? ¿De qué rubros? Sí, muchísimo. Mira, nosotros el, el, el, la convocatoria estaba pensada para empresas de base tecnológica orientadas a economía del conocimiento. o ¿no? n Cuando decimos economía del conocimiento, estamos hablando de actividades relacionadas con.、Eh, 4.0 biotecnología nanotecnología diseño de software diseño de hardware o sea, estamos hablando digamos en ese sentido ¿no? mm. eh, la convocatoria、eh, se lanzó el、eh, fin de julio y cerró el、eh, septiembre aproximadamente y se presentaron、eh, 14 ideas nuevas o a sea,、no, 14 perdón 14 ideas proyectos de los cuales 12 eran ideas nuevas o ideas que tenían como algún grado de aproximación, pero que no pasaban el año de, de facturación. digamos. Esa, esa era una de, las,、eh, de los criterios. Y en la otra categoría eran ideas en crecimiento o empresas que ya venían trabajando, pero tenían hasta cinco años de facturación. Porque entendemos que, que digamos, este mix de ideas nuevas, Y de empresas que ya tienen cierto grado de funcionamiento o avance en su plan de negocio cuando se juntan en un mismo espacio surgen algunas cuestiones más interesantes se presentaron entonces como te decía 14 idea 14 ideas proyectos 12 ideas nuevas dos ideas、eh, en crecimiento de eso por supuesto hay digamos el, el jurado que es un jurado de expertos que está formado por el inta por el inti por la universidad nacional de la pampa por un i l p a Por el Consejo de Administración de la agencia, digamos, es como importante el, el jurado, va a seleccionar o va a realizar, mejor dicho, un orden de mérito y ahí veremos, por bases y condiciones,、eh, son cuatro ideas nuevas las que van a quedar y dos ideas en crecimiento. Podemos, como organizadores,、eh, dar respuesta a alguna empresa más, a alguna idea más, pero bueno, iremos viendo a medida que avanzamos también en, en el orden de mérito. ¿no? Claro, bien. Bueno, así que la, la agencia está a pleno,、eh, dando los primeros pasos. s <risas> Sí, dando sí. los primeros pasos. Ayer también estuvimos siendo parte del Encuentro de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Asamblea de COFESIT, no sé si, si ya pudieron ver las noticias, pero bueno, fue un encuentro interesante donde, coordinado por el, por el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, eh, eh, y cerrado por el Presidente de, de la Nación,、eh, se hizo especial hincapié en la ciencia, la tecnología e innovación en pos de, de potenciar las matrices productivas de cada provincia, así que ahí estuvimos presentes también. Eh, dando cuenta un poco de, de, la, de las acciones de la agencia y del Ministerio de la Producción en esto, porque nosotros, nuestra presidenta de la agencia es la ministra de producción, así que estuvimos ahí presentes también. Bien, Verónica, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por los datos.、Muy、no, bien, la verdad、está. que agradecerles a ustedes este contacto.、Eh, mañana estaremos、eh, dando cuenta de, de los próximos cursos de formación y de, y de capacitación y de actualización también, así que después les contamos. cómo avanzamos también con esos t r a y e c t o s formativos. Muy bien,、eh, muchas gracias. Gracias a ustedes por este contacto.、Bien. Un abrazo enorme y a, y a través de ustedes a toda la audiencia.